hablar con eh, con maría emilia Socia, sosa Cacase, que es directora de una orquesta buenas tardes maría emilia juan pablo bertolini te saluda bertolini. Eh, te, eh, solamente eh, muchas gracias por por esta invitación solamente quiero quiero aclarar que so, no soy <ríe> directora sino soy como tutora de de, una, de la licenciatura que tiene que ver con la orquesta. Muy bien, muy bien. Yo te tiré con eso de la directora, ¿viste? Por, por ahí para agrandar un poco el pergamino, pero que no, no creo que haga falta, verdaderamente. Estamos hablando de, la, de la orquesta de instrumentos autóctonos y nuevas tecnologías. María Emilia, este, ¿cuál es tu relación con la orquesta? Aparte de eh, del, bueno, lo, lo central, que es la tecnicatura que va a empezar el año que viene. Este, ¿Cómo sí. llegaste a, hasta la orquesta? Bien, bueno, yo soy de San Luis, eh, Puntana, digamos, eh, y cuando terminé el colegio eh, me vine a estudiar a Buenos Aires y lo primero que descubrí fue la Orquesta de Instrumentos Autóctonos y Nuevas Tecnologías en la UNTREF porque justamente fue estudiar una carrera que coordinaba el director también de la orquesta y cuando me encuentro con eso la verdad es que dije, bueno, no, yo quiero seguir este camino, ¿no? Y me empe empecé a formar con ellos, empecé a formar parte de la orquesta, eh, entré a los, a los proyectos de investigación, empecé a formar parte del equipo de investigación del IDECREA, que es el Instituto de Neuropsicología y, y Creación en Artes Tradicionales y de Vanguardia, doctor Isabel Arez, que también aquí de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, y me, fui, y me fui formando con ellos y formé, digamos, y formé parte de los solistas, y soy hoy en día... Eh, parte del elenco, digamos, de los solistas de la orquesta, asistente del director también, y, y docente de la licenciatura en Música Autóctona Clásica y Popular de América, que justamente viene funcionando hace cuatro años en la universidad y que este año está abriendo sus inscripciones para eh, la modalidad de distancia, es decir, se puede cursar de todo el país y de todo el continente y el planeta. Muy bien, esto es, eh, también podríamos decir, entre comillas, gracias a este año con pandemia que se terminó de desarrollar esta posibilidad, María Emilia, claro. o, o ya lo estaban considerando sí. de antes. Mira, de... Tiene, tiene, tiene que ver con que hemos tenido un poco más de tiempo para poder realizarlo, pero en realidad esto está en el, en el, digamos, en el corazón del proyecto, siempre quiso ser eh, una, un proyecto federal, y tener una irradiación latinoamericana, ¿no? Por eso nosotros con la orquesta viajamos constantemente y damos seminarios en todos los lugares donde viajamos, seminarios abiertos, seminarios para especialistas, y también hacemos seminarios abiertos a la comunidad aquí en, en Buenos Aires o en Argentina, cuando hacemos diplomaturas. Siempre estuvo esa idea latente de poder unir y de poder que justamente esta música que nosotros hacemos y, y recuperamos porque tenemos la... Digamos, la bandera de estar recuperando las tradiciones, eh, digamos, todo el eh, patrimonio inmaterial y material de América. Eh, entonces. María Emilia se entrecorta, ahí se cortó, parece. Bueno, estamos eh, muy entretenida, muy entretenida la conversación que recién nomás empezaba con María Emilia Sosa Cacase, que es la tutora, sí, es la tutora de la licenciatura en música autóctona, clásica y popular de América. Y también es música, es solista de la Orquesta de Instrumentos Autóctonos y Nuevas Tecnologías. María Emilia, se cortó un instante, estaba contándole sí. que nada, que hablamos con vos que sos tutora de la licenciatura y que estaba sumamente entretenida de la conversación que apenas empieza... ¿Cómo es que este, bueno, una. Eh, vos sos licenciada, ¿no es cierto?, en música. Sí. Estabas. A... Exactamente. Cuando... Estaba contando del IDECREA, ¿no? De que con mi formación en la orquesta, eh, como, como parte de la orquesta, bueno, uno se va formando en todas las disciplinas, porque justamente lo que propone este modelo pedagógico y artístico es eh, volver a la integralidad de la persona, al, al concepto del artista integral esta persona, el artista integral, tiene que ser capaz de poder reunir en sí mismo todas las capacidades y competencias eh, en relación al arte y a la música. Entonces propone, nos propone, nosotros también lo proponemos en nuestros planes de estudio, digamos, nuestros programas formativos, que el estudiante sea capaz de pasar por todos estos eh, registros, que son la investigación, la construcción de los instrumentos, la interpretación de los instrumentos, la composición para esos instrumentos, eh, la, o sea, la creación y poder mostrarlos, tocarlos en vivo, eh, el trabajo corporal y escénico que atraviesa fundamentalmente todo el trabajo y todas las etapas, porque digamos, la relación con estos instrumentos Tiene que ser intrínseca de, todo, de, de toda la persona porque de por sí conlleva una gran responsabilidad, digamos, eh, tocar uno de estos instrumentos para el cuerpo. Y para cerrar todo este ciclo integral es, por último, eh, la docencia, ¿no? la transmisión de este conocimiento. Y esto, esto, te, esto se habla con este ciclo ¿no? del, del artista integral. Muy bien, la verdad es que entendemos que eh, andar con instrumentos autóctonos a cuestas es prácticamente una puesta en escena, hablaste de un compromiso corporal y de una entrega completa y fenomenal del artista, del, del o de la artista. María Emilia, eh, esto, eh, eh, ¿cómo, cómo, lo, cómo, lo, ¿cómo te impactó? Porque si no entendí mal, te enamoró de, de movida. Totalmente, sí. Yo, le, yo venía, digamos, bien, cuando estaba en la adolescencia, viste, buscando carrera, venía buscando algo que, que fuera, eh, que, me, que me pudiera llevar a conocer las raíces profundas de América. Me interesaban mucho las pinturas rupestres, eh, la música latinoamericana, digamos. Tenía ese llamado, pero cuando descubrí esto me, me fascinó y también me fascinó eh, la, la gran libertad que hay en este proyecto también, eh, todo lo que a uno le, le, le conmueve o le hace falta está abierta a la posibilidad para la investigación para la creación eh, entonces en ese sentido es sumamente rico no porque a la vez de que se recuperan instrumentos precolombinos o instrumentos que están vigentes quizás en culturas eh, en el Amazonas o en, en diferentes eh, partes de, de América porque también Hacemos eso, vamos a los museos, a, a los depósitos arqueológicos, pero también vamos a las comunidades vivas y aprendemos de ellos, ¿no? Definitivamente eh... te iba, te iba, te iba, la próxima iba a pasar por ahí. ¿Qué pasa con bueno. esa cantidad de instrumentos que dijiste que se recuperan? Alguien que nos escucha la pasada dice, bueno, serán cuatro o cinco cosas. No, y, y... la verdad es que son instrumentos de la Patagonia, Alaska, de todo el continente hemos recuperado hace más de 10 años, 15 años ya, eh, y nosotros tenemos una de las, no sé si te diría, la colección más grande de instrumentos nativos de América vigentes, que estén, digamos, en uso, digamos, eh, de, de un montón de culturas, porque como te digo, cada miembro se ha ido especializando en lo que más le conmueve, en lo que más le llama la atención, la, eh, ha hecho investigaciones en diferentes países, o sea, eh, por toda América, y la verdad es que hemos reconstruido todo eso, y se enseñan las clases, se enseñan las diferentes materias, Todo y, lo que se investiga... ¿Y qué, qué eh. pueden llegar a construir? Digamos, hacer, a bueno, un instrumento. María Emilia, nanos completamente y sorprendenos, porque entiendo que hay cosas que son maravillosas, hay muchos instrumentos sí. que los tenemos fuera de nuestro radar, las personas que, que, no, que no son melómanas, sobre todo, la tienen fuera del radar. Estoy pensando en algunos sí. aerófonos. Sí, totalmente. O sea, no solamente los... Inclusive para los melómanos están fuera del radar también, porque justamente nosotros estamos inmersos en una, eh, eh, en una hegemonía cultural ¿no? muy fuerte de eh, Occidente en todos los aspectos, y en la música no se queda atrás, digamos. Y en ese sentido, realmente la historia ha sido muy injusta porque se han... O sea, o nos hemos olvidado, se han dejado de lado, se han relegado, se han tratado como artesanía todos estos instrumentos que son... Excelsos, o sea, directamente excelsos que hoy en día los estamos investigando de arriba abajo sin parar. Y hay muchos instrumentos que gente que no conoce, por ejemplo, por decirte, aerófonos, Hecatl de la muerte, eh, aerófonos de todo, en América son los, eh, los, de alguna manera, uno de los pueblos, los continentes que más ha desarrollado diferentes tipos de tímbrica en aerófonos, por ejemplo. Entonces existen... Flautas dobles, triples, cuádruples, flautas con mirlitón, es decir, como con una membrana que les da una tímbrica especial con distorsión. Eh, flautas con cámaras resonadoras externas, vasijas silbadoras, que son estos instrumentos que ahora están por ahí eh, haciéndose más conocidos por, por las redes quizás por algunos videos también de la orquesta. Bueno en alguna feria eh, todavía podemos llegar a encontrar algunos, se han incorporado en los últimos años, claro, al, algún artesano, han, alguna artesana. La ahora. verdad que, claro, nosotros cuando empezamos con la reconstrucción de instrumentos, nadie los conocía, la verdad, y de a poco, digamos, con todo esto de, de, ir, de irlos enseñando, se ha formado un montón de, de personas, de ceramistas y de músicos, se han formado en estos cursos extracurriculares que nosotros vinamos en la universidad y mismo en nuestras carreras, así que la verdad que hoy en día hay un, digamos hay gente que está construyendo sus instrumentos en diferentes provincias y en diferentes partes de América y bueno tenemos aerófonos de, de todo tipo, tenemos también, inclusive hay cosas que no son tan, tan eh, confeccionadas, por ejemplo percusiones de cerámica, ¿no? Eh, que son de, impresionantes, de todos los tipos. Antaras también, de, todo, de todos los tipos, porque lo que estos pueblos tenían era una libertad inusitada, digamos, para hoy en día. Eh, nosotros nos imaginamos los instrumentos que conocemos como la guitarra, el bajo, la flauta. Y en realidad... En, esta, en, esta, en estos pueblos de América, cuando uno se mete a investigar y a conocer, no encontrás nunca instrumentos en serie, ni un instrumento... No es la quena, digamos, precolombina, no era como hoy en día es la quena, que uno se consigue la misma quena en todos los países. Antes la quena, ¿viste? La quena era la quena de, la, de una persona que vivía en La Roja y de esa persona, y otra persona tenía otra quena... En Chile, digo, estoy nombrando países, aunque antes no eran países, ¿no? Pero, claro. eh, digo, eran muy personales, o sea, de cada persona y además de cada pueblo. Entonces, o, eh, o eran expresiones colectivas que eh, daban, digamos, el color o tenían eh, una, un desarrollo muy personal de un pueblo o de una persona. Y esto es en toda América, sí. O sea que la verdad que tenemos, por eso tenemos una multiplicidad eh, increíble de sonoridades y de estos instrumentos. ¡Qué espectacular! Había otra, otra lógica, digamos. Tal cual, pero es muy fácil entender también que hay, como lo dijiste a la pasada recién, una especie de batalla cultural que quiso llevarse puesto el, el, el, a los propios instrumentos y al uso y al valor que se le puede dar a todo este conocimiento, este bagaje, que decís que también vienen cosechando María Emilia con eh, relación con, la, con los pueblos este, originarios que están vivos y que pueden enseñarnos tantas cosas, empezando por lo Totalmente. musical, María Emilia. Este ¿Cuánto, ¿cuánto es el, el, el tiempo que lleva trabajando la Orquesta de Instrumentos Autóctonos y qué sería, María Emilia, a tu modo de ver, lo más extraño, lo más, este, lo más conmovedor que te haya pasado, no sé si fue con, con la construcción de un instrumento o con un conocimiento al que asequiste... Bueno, eh, muy lindas preguntas. La, la orquesta eh, se fundó en el año, la crearon Alejandro Iglesias Rossi y Susana Ferreres en el año 2004, junto con la fundación del IDECREA, eh, que lleva el nombre de la doctora Isabel Ares, porque el IDECREA la fundaron con, junto con Isabel Ares, que vino y donó la biblioteca, a la, a, conociéndolos a Alejandro y Susana, a la universidad para que aquí hubiera un centro de neuropsicología y creación. Eso fue maravilloso, ¿no? Porque es la base de todo, digamos. La, la investigación, pero la investigación para conocer nuestras raíces, nuestra historia y todo, pero para la creación hoy en día eh, como personas contemporáneas, ¿no? Eh, y si voy al, a, a qué es lo, cuáles son las cosas que quizás personalmente a mí me, me han conmovido eh, o me han tocado, me han transformado en este camino, la verdad que son muchas. Pero... Sí puedo decir que hay, hay, ciertas, hay ciertos momentos en que uno hace un quiebre y va quizás hace un salto cualitativo hacia dentro de uno mismo o hacia ese descubrimiento, ¿no? Eh, y creo que uno de esos pasos fue, sí, aprender, eh, tener esta experiencia de la construcción del instrumento que yo en ningún momento había eh, tenido ese interés, pero cuando, cuando tuve la experiencia fue una experiencia que me cambió la vida, así, para decirlo, realmente fue así. Eso por un lado por, por las, la, la relación que uno como músico va a tener después con esos instrumentos y con la música y con sus creaciones a partir también de toda una experiencia de salir de la nada, construir algo, un instrumento que después se for, forma parte tuyo y de tu voz y de lo que vos querés contar. Y, y por otro lado, la, bueno, la, la orquesta tiene esta cuestión de estar en comunicación eh, con, con digamos con con todo lo espiritual de nuestro continente, entonces, es como, eh, digamos, está a, eh, con una relación directa al espíritu de América. Entonces nos pasan un montón de, de historias mágicas en los viajes, en los conciertos, eh, que son, o sea, son dignas para un, un diario de magia, digamos, de, de cosas fantásticas que nos han pasado, y que, que son maravillosas, ¿no? Cuando viajamos a otros lugares que nos reciben comunidades o chamanes, Y con un cariño, con, con, una, con un entendimiento, ¿no? O sea, cosas así que realmente a mí me, me han traspasado. Y también, eh, por, por, bueno, por la carrera y, y el reconocimiento que tiene el director Alejandro Iglesias Rossi, hemos tenido la, la oportunidad y la posibilidad de tocar con grandes hitos de la música, como es Leo Brauer, como es Carlos Núñez. Eh, así que todas esas experiencias de tocar también con orquestas sinfónicas de Europa, con de, de, todo, de todo el, eh, el continente también, eh, y de viajes maravillosos, mágicos, como te digo, como de repente estar tocando en, en el Valle Sagrado de Cusco para los Apus, digamos. Cosas así, de todo tipo. Bueno, nada suave, todo fuerte, todo rico, María Emilia, la verdad es que es un placer tenerte en la siesta que nos fue y que nos transmitas todo este, este bagaje de sensaciones, primero, que viene de la mano con un montón de conocimiento y con, entendemos, un modelo artístico y académico que supone la Orquesta de Instrumentos Autóctonos y Nuevas Tecnologías que tienen mucho que ver con una cuestión de profundo interés para todos, que es la soberanía cultural de la tierra en la que vivimos. María Emilia, quedás en nuestra Totalmente. agenda, te dejamos prendida ahí para poder hablar más adelante, volver a la carga con la propia Tecnicatura y con, lo, con todo lo que va a estar disponible de manera virtual que tiene que ver Totalmente. con la UNTREF. Y nada, gracias miles, eh, María Emilia, por este ratito Muchísimas que pudiste gracias. compartir. Muchísimas gracias a ustedes y encantada, por supuesto, cuenten conmigo. Buenísimo, buenísimo. Ya tenemos el contacto. María Emilia se, se hizo de parte de la siesta que no fue. ¿Qué tal?